Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Y a ti solo quería Que para ella y para ti Yo había nacido Y esa tarde Que dijiste que volvía esperaba otro cariño y lo que ella quería de ti también sabía pero que fuera capaz yo no creía que me hicieras tanto daño tanto daño y hoy me dices que te hago mucha falta no puedo volver contigo te he olvidado te perdono todo Que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga, me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga.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 Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga